salla ser el amor es el calor el calor que me das en la radio puente alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa hablemos de política junto a su amigo el servidor público y comunicador social mario aro grandes invitados y temas de conversación Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Corporación de Desarrollo RACO ni del señor periodista Mario baro Adelante Mario con tu programa. ¿eh? Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a este su programa Hablemos de Política. Eh, este este título del programa eh, obedece a algunas interrogantes que nos por ahí nos han planteado respecto a Eh, qué significa hablar de política la verdad que siempre nosotros hablamos de política constantemente, así que tratamos de tratamos en lo posible de ser muy muy consecuentes en una en un orden muy importante y por ende eh, la, la política siempre está presente en todo orden y eh, necesitamos también de ustedes como para que eh, podamos entender qué significa política. Eh, hoy día tenemos Eh, a los invitados correspondientes eh, y a la misma vez también eh, tenemos temas muy importantes el día de hoy que tratar, eh, especialmente temas de la contingencia nacional y asimismo también local. Eh, queremos dar la bienvenida a nuestra invitada que eh, es la doctora Soledad barría ¿Cómo está Soledad? Hola, muy bueno, tarde ya, buenas parece. tardes ya sí, parece. Sí, eh, sí. Amigas y amigos que nos escuchan, eh, muy buenas tardes y gracias eh, Mario Aro por eh, invitarme, Rafael Villalobos, un gusto compartir, así gracias. como con Juan Carlos gracias esta a, sí. audición. Bien, Encantada pues, de eh, estar aquí con ustedes. ¿Cómo está la salud? Muy bien, aquí llena de energía. con Dos ánimos. <ríe> como siempre, positivo, positivo. Me parece, me parece. Eh, ¿Cómo está Rafael? Muy bien, muy bien. Eh, bueno, con hartos temas, ¿no es cierto? Sí, Yo tengo sí, un sí. tema de derechos humanos que también tenemos que conversarlo, ¿no es ¿no cierto? Ha una semana muy importante como, y especialmente ahora con una huelga, ¿no es cierto? Correcto, ¿no? ya comenzamos el día 18 con una huelga sí. de hambre nuevamente. Qué dolor. Retomando nuevamente una eh, una medida extrema, ¿no es cierto?, para hacer entender a este gobierno, ¿no es cierto?, que tiene que cumplir los acuerdos que firmó. Y aparte de eso, yo creo que también hay algunas reivindicaciones por ahí que son locales, ¿no es cierto? Aquí aquí por lo menos, lo que yo siempre te escuchaba a ti hablar de la unidad, ¿cómo va eso? Bueno, la unidad es difícil, ¿no es ¿Sí? cierto? Cada vez, se hace, cada vez se hace más compleja la, la unidad. La unidad siempre es un desafío. La unidad, ¿no es cierto? Pero, pero yo creo que al final del día todos vamos a tener que estar detrás de una sola persona. ¿Sí? Eso está claro. claro. Bueno. ¿Por qué no empezamos de lleno con ese tema? Para luego dar paso después a conversar con Soledad Barría. Hay un tema importante. Mira, eh, hace una semana atrás yo eh, hice la invitación correspondiente y eh, me da mucho gusto, mucha alegría que Soledad esté aquí con nosotros porque hay varios temas que hay que tratar aquí en la provincia. ¿no? hoy iba a venir también eh, Carlos Barrera. Sí. ¿Ah? También... Seguramente va a venir un rato más a hablar, ¿no es cierto?, de las primarias. Me parece. Lo que significan las primarias. Me parece, me parece. Ya pues. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo va el tema de, lo, de los expresos Mira, políticos? Mira, en, en el tema de los expresos políticos ya eh, llevan, a partir del día 18, se fueron a huelga de hambre. Eh, es gente que tiene mucho... A ver, tiene las mismas convicciones que tenemos nosotros los que estuvimos en la primera huelga de hambre... Pero, ¿no es cierto?, ellos eh, son un poquito más radicalizados. ¿ah? Eh, dentro de los que están en huelga de hambre, hay uno que dentro de su discurso, y lo dice diariamente cuando lo van a visitar, él se va a quemar a los bonzos. ¿ah? Ah, y, y te lo digo, dolor. y yo te, yo lo conozco, lo hemos estado parando permanentemente. Otro compañero dice que se va a coser los labios. ¿Ah? es decir esta cuestión está llegando hasta las últimas consecuencias so estamos hablando radical, ¿no? claro una mujer que está ahí que estuvo no es cierto en la cárcel pública detenida también en los tiempos de la dictadura eh, no es primera vez que hace una huelga de hambre el compañero valero ya lleva dos huelgas de hambre y con este serían tres otro compañero lleva tres huelgas de hambre es decir ellos saben lo que significa este tremendo esfuerzo que están haciendo única y exclusivamente para que se cumplan los acuerdos que yo ando trayendo aquí justamente los acuerdos los compromisos del gobierno que aún no se han fue, cumplido eso fue en la primera instancia cuando eso se llegó ese fue acuerdo cuando ¿cierto? se llegó a 41 días de huelga cuando se armó la comisión cuando se armó la mesa la mesa se comenzó después del término de la primera huelga en el cual solo yo te voy a dar un documento de esto en el cual hay un acuerdo firmado por el gobierno en el cual lo firmó en su momento eh, la señora Silva. Patricia Silva, está el obispo Goy, que fue el, el presidente lo cierto de la comisión, está Francisco Gás, que era el, cierto, el, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, y bueno, está también Juan Pablo Letelier. ¿no es cierto?, dentro de la Cámara de, de, de, del Senado, el eh, señor Arriagada, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados. Te agradecería pero, que me lo me pero, lo hicieras llegar, lo voy Rafael. voy a llegar para que le saquemos Perfecto. fotocopia, porque he entregado tantos de esto, pero al término te lo entrego. Muy bien. ¿eh? Pero eso es, fíjate, a grandes rasgos, y creemos que eh, esto, bueno, así comenzó y no sabemos cómo vamos a terminar. Bueno, pero las demandas son las mismas ahora. ¿Ah? Son, la misma, la, la demanda, supongo, ¿no Son los mismos, los mismos temas nada más que. El, para solamente para, para que de, no, nada, nada, nada, nuevo. Nada nuevo. Nada nuevo ah, solamente o sea, el cumplimiento, el cumplimiento, de lo, de, cumplimiento del de lo, de lo que firmó el gobierno y absolutamente nada. Más, ¿Los puntos generales ¿eh? lo tienes? y eh, por, eh, por supuesto que los tenemos todos pero es eh, decir en la práctica no es cierto es el cumplimiento por decir hacia al tratado eh, a, la, a la resolución 60 60 145 barra 147 de la, de la asamblea general de las naciones unidas no es cierto en el cual estamos hablando de rehabilitación Eh, que tiene que ver con el tema de la salud estamos hablando de indemnización por el tiempo, no es cierto eh, de, de, de encarcelado justamente, estamos hablando no es cierto de, de garantías de no repetición de los hechos que dieron origen no es cierto, al 11 de septiembre no es cierto Correcto. la dictadura, Correcto. esos son los temas centrales, eh, estamos hablando del término de los 50 años que lo impuso el señor Lago, que todavía no ha podido ser borrado, no es cierto, que le va dándole eh, a, lo, a los torturadores, tienen ahí eh, ese resticio en el cual muchos no están libres todavía. ¿eh? ese son los temas principales para nosotros. Los 50 años, apertura nuevamente la VARES porque tuvo mucha gente afuera. Ah, correcto. Preguntaba algo Soledad, me parece que cuántos días más o menos están en huelga. Sí, de, ¿desde cuándo que están ya? Porque a lo mejor nuestros auditores no lo reconocen. Claro, no eh, del 18 al 27 van nueve días. Eh, nueve días que ya se les nota el desgaste ya. ¿Cuántos son eh, los que están ahora? En este momento hay 6 y se tengo entendido que se va a incorporar también una persona de Puente Alto y bueno, y el que habla eh, tiene el compromiso también de hacerlo eh, llegado al momento cuando me lo requieran ¿eh? Nada ¿Dónde más están ellos? Ellos en este momento están en el Cupenchi que están en, en la calle Brasil específicamente en la Plaza Brasil al lado de los chinos un Bien. local grande que hay ahí en los chinos, okay. ahí están. Así que bueno, decirle a los puentealtinos, ¿no es cierto?, que hay gente que todavía está en la pelea, en la lucha, tratando de recuperar, ¿no es cierto?, eh, las reivindicaciones que en su momento eh, fueron de los expresos, eh, de político. los expresos políticos. Bueno, las demandas yo creo que entonces están planteadas, son la misma ¿no es cierto? Solamente falta dar el cumplimiento, yo creo que... Nada más, eso, eso, nada más, Mario. Eso, eso. Ahora, a veces hay interpretaciones también en los cumplimientos o no cumplimientos, desgraciadamente, ¿Mm? eh, claro. como dice Rafael, eh, la, las cosas no tienen una sola mirada, entonces hay que ver qué es lo que está diciendo, eh, yo por eso agradecería Rafael que me... Eh, conocerlo. Mira. Y, y quizás hacer una pequeña mira, investigación claro, Yo, claro. Eh, que me gusta que tengo otro programa que mira, se llama Construyendo claro, Puentes mira eh, a ver si uno puede construir un puente también, claro. ¿no es cierto? para ir a Eh, buscando acercar posiciones, yo creo que eso es lo que uno lo responsablemente, que responsablemente puede hacer. Esto también lo tiene el compañero Andrade. seguro que El compañero Andrade lo vinimos a visitar en su momento, eh, aproximadamente 15, 17 dirigentes a nivel nacional, le entregamos este mismo documento, él dijo que estaba no es cierto llano a que se abriera otra comisión con otros ah, con otras personas no es cierto en la mesa porque en Patricia Silva no es cierto lamentablemente no eh, claro ¿no? Y, y Francisco gas tampoco pero yo creo que esto tiene que pasa por el tema político más que por el tema judicial Eso tú sabes de Soledad que este tema eh, lo hemos judicializado y hay cientos, ¿no es cierto? de demandas que se están pasando diariamente, pero yo creo más en el, en el juego político es decir, creo que se puede llegar a un arreglo sin tener que llegar a a, a, a, a, a muchas cosas más claro claro, yo creo que sí Bueno, eh, esperemos que este esto se arregle, esperemos que hay una solución inmediata y y volviendo los compañeros también por su Claro, salud. claro que sí, pues mi saludo a todos los vuelguistas, ¿no es cierto? Y eh, a los voceros que Braulio González y Patricia Rodríguez. ¿Va a haber alguna información ahora, en la Sí, por supuesto. Yo también doy mi agradecimiento porque nos, nos van a escuchar también de Canadá. ¿eh? Está eh, Mauricio López eh, con José Hernández que nos mandaron en plata chilena 120 mil pesos. Yo los retiré junto con el vocero no es cierto de eh, esta huelga de hambre y se lo llevamos inmediatamente allá para que ellos pudieran hacer uso de compra de remedio y otros insumos. Bien, muy bien, bien, bien. Bueno. gracias por la información rafael es un tema <risa> sensible y doloroso sí, para todos nosotros doloroso, y, sí, y nosotras por supuesto que si sí. es hay un acto eh, que tiene que ver con los trabajadores para este primero de mayo estamos cerquita cerquita estamos del cerca, primero de mayo Por supuesto que sí sí que vamos a hacer una actividad como cut provincial el día sábado 30 a las 10 de la mañana en la plaza de puente alto Hay una convocatoria ahí que lo hacen todos los integrantes de la mesa social como Organización de Derechos Humanos, político hay también unos demócratas vecinales ambientalista, tan los jóvenes, expreso políticos. Los temas a tratar ahí generalmente son en cada stand va a haber varios stand ese día en la plaza donde eh, va a haber ahí eh, gente eh, que va a resolver unas consultas del público, que tiene que ver Chataremos a estar también entonces. Los, los invitamos, <risa> ojalá pudiera estar ahí con un toldito, un stand de ustedes que que ustedes por ejemplo pudieran resolver consultas, preguntas que la población quiere hacer a nosotros. Encantado, nos, nos encantado. Y eh, dentro de, es, de, es, de esa misma temática está, por ejemplo, observar algunas consultas de AFP, de, de salud, de educación, que la gente quiera plantear, especialmente el eh, tema de las reformas, que sí. hoy en día está en boga y que se habla mucho de lo que tiene que ver las reformas, desde lo laboral hasta... Pero los derechos en general, yo creo, Mario, sabes que eh, yo en mi... Eh, periplos aquí por Puente Alto me he dado cuenta la necesidad de información que tiene la gente respecto a sus derechos, una cosa tremenda como desconocen, no solamente los temas laborales de los cambios actuales, sino que de los derechos anteriores o los cambios de pensiones, Perfecto. por ejemplo eh, la cantidad de gente que he conocido que no ha solicitado el aporte solidario en sus pensiones, porque Mario no lo, lo desconocen. porque desconocen sus propios derechos, entonces no eh, creo que es son eh, temas en los cuales podemos y tenemos que avanzar mucho. Tenemos que conversar con la gente, tenemos sí, que hablar sí. y abrir espacios, ¿eh? y Abrir espacios de, de política. Y no solamente y en eso, sino que eh, lo mucho conocimiento también, ¿no es cierto? En lo que es la Asamblea Constituyente. Ah, bueno, ¿eh? eso ahí ya Ahí estamos, eh. ahí estamos al debe porque de verdad que ni siquiera los dirigentes sociales sabemos una Oye, sí, un apéndice de lo que nos falta la Constitución. Hay mucha gente que son dirigentes sociales, sindicales que, que no conocen en su real dimensión lo que significa... Bueno, les voy a tener que recomendar mi Facebook, entonces, porque tuvimos una eh, una sesión de radio aquí mismo el día lunes. Uh -huh. Estuvo con nosotros Gloria Mayra, eh, de, que nos colaboró en, en, en concretar un poquito el tema respecto... Eh, y aprovecho de, de anunciarles que ustedes pueden sacar de la página web www.unaconstitucionparachile.cl Ahí están, hay guías Porque está abierto el plazo Voy a aprovechar de, no, de dar un poquito a conocer adelante. Este tema, si sí, me sí, lo por permiten no, por eh, est Estamos en el momento De los diálogos ciudadanos Desde el 23 de abril Al 23 de junio Son lo, el, el tiempo De los diálogos ciudadanos en que ¿Cómo se hacen estos diálogos? Cualquiera puede inscribirse en esta página web, eh, que es muy fácil, eh, se llama unaconstitucionparachile.cl, eh, uno puede inscribir un diálogo. Entonces yo me voy a juntar con gente de mi familia y unos amigos, que mínimo 15 personas, máximo 30 personas, y hay que inscribir la fecha y el moderador, nada más que el nombre del que va a ser de moderador. Y la fecha, con 10 días de anticipación, eh, porque podría venir alguien del Consejo de Observadores. No necesariamente van a venir, pero podría venir alguien. Entonces, se inscribe con 10 días de anticipación, ahí se baja una guía y se discuten tres temas básicos. En primer lugar, se discuten los valores y principios. Se discuten enseguida los derechos y obligaciones. De los ciudadanos, o uno como ciudadanía. Y en tercer lugar, la institucionalidad. Entonces, para cada uno de estos temas en esa guía, viene una serie de propuestas. Entonces, por ejemplo, en principios y valores. Vienen 25, pongámosle. Usted puede agregar, si es que no, no hay ninguno que le guste. Y tiene que seleccionar 7 propuestas. Lo, como grupos, no bueno, también se puede participar individualmente, sí, también, ¿eh? también, sí. pero el ideal, por cierto, es poder grupal, hacerlo claro. en grupo. Son Entonces, siete, son, siete, son siete que se seleccionan, los más importantes que, <coughs> insisto, pueden ser de ese listado o pueden ser otros también. Claro. Ahora, puede ser que no todo el mundo esté de acuerdo. Entonces, uno dice, en estos cuatro hay total acuerdo del grupo, en estos dos hay acuerdo parciales. Y en este uno hay desacuerdos. Entonces, no es que uno tenga que necesariamente ponerse, porque hay visiones distintas. Sí, por supuesto, ¿eh? por Entonces, esos son en los valores y principios, y después también en los derechos y obligaciones, y también en la institucionalidad. Cómo queremos las reglas de la política, cómo queremos las reglas del Estado, ¿no es cierto?, en la institucionalidad entonces, vienen una serie de ofertas en que uno selecciona, lo por lo cual es más fácil, claro. insisto, en esa página uno puede bajar una guía <coughs> se puede imprimir esa guía, eh, desde ya ofrezco en la fundación Puente Alto Puede Más porque así me lo han señalado los amigos de la fundación, que ellos también pueden facilitar alguno de esto o eh, para, para mirar en fin, yo creo que aquí es muy importante que la gente participe entonces, este primer tiempo son estos diálogos uh -huh. Después va a venir un diálogo provincial, claro. que eso sería a fines de julio, 27 de julio entiendo. El 27 de julio un diálogo provincial, donde lo que se discute fundamentalmente serían los acuerdos parciales o los desacuerdos, porque la, la idea seguramente ahí... Eh, van a recopilar los acuerdos, ¿no es cierto?, y decir, bueno, en esto no hay, y tratar Muy de acuerdo. nuevo de buscar un grado mayor de acuerdo. Y finalmente va a haber un diálogo regional que va a ser en agosto, ahí se cierra el proceso, esta primera parte del proceso, ¿no es cierto?, de discusión de eh, nuestra eh, nueva constitución entonces yo llamaría a Mario sí, a sí, sí, sí. que la gente participe supuesto, esto no es complejo hoy día la gente dice oye pero yo no tengo capacitación no se necesita porque está la guía, está la página web y ahí también, también se pueden hacer Eh, consulta hay también un teléfono que más eh, voy a buscarlo ya, no por ahí lo tengo y más ratito se los voy a dar eh, se porque también eh, hay gente que no tiene por cierto eh, tiene internet, pues? internet claro eh, y puede, eh, llamar, al puede teléfono, llamar al teléfono inscribirse. e inscribirse exactamente a, entonces grupo, se necesita fecha y moderador pero las claro. la, la preguntas decir las preguntas que uno se hacía bien en lista uno tiene que Trabajar con lo, las propuestas que se hicieron ¿no Pero ¿sabes? no necesariamente Se pueden agregar se pueden agregar, se pueden agregar. Se pueden agregar. Ya, No claro. es eh, que esto esté cerrado Hay gente y de hecho ya, aquí mismo Esas propuestas están hechas ya ¿y ¿Quién las hizo Soledad? Yo me imagino que el, el Consejo de eh, Observadores ¿Cómo se llama? Que, eh, en esa comisión, esa con, comisión con que eh, Claro, eh, tiene que ser Pero la verdad es que por ejemplo en principio ¿Qué es lo que yo he escuchado? Que está, porque eh, me he metido a gela no la traje ahora desgraciadamente Ay, ah, yeah. Eh, pero, eh, por ejemplo el, el principio de solidaridad O la libertad O la igualdad O la... hay otra gente que dice La, in, eh, la individualidad ¿Me entiendes? O sea, porque hay visiones Que se eh, transparentan A través de la selección De principios y valores Entonces lo que de allí salga eh, Eh, da una idea de, de lo que uno quiere como sociedad. Entonces, seguramente en la oferta están las distintas visiones. Opciones, claro. y es uno que tiene que elegir, no uno, sino que el grupo, las siete que más lo representan, o las cuatro, claro. y eh, ponerse acuerdo en cuáles serían claro. las de segundo nivel o más en desacuerdo. Y, Fíjate, tenemos, tenemos temas que son bastante eh, adquingentes, como el tema no es cierto, de, la, de las reformas laborales ¿eh? eso, ¿quién lo está haciendo también? Eh, ¿los moderadores o lo están haciendo no es que la reforma la que laboral es, no se discute en la constitución eso. en la constitución también se tiene que en estar? los principios, claro. o sea, debiera estar en la nueva institucional pero es la cosa marco nomás, no es sí. la reforma, y eso Correcto. seguramente Mario lo puede saber claro. eh, más que yo eh, que es eh, Eh, definir como eh, las eh, cosas claves por ejemplo, dentro de la institucionalidad la importancia de las organizaciones intermedias como los sindicatos rol, claro. eso ya es un tema ¿no es ¿no cierto? Eh, relevante entonces no se va a ver la reforma laboral en, en supuesto, detalle, sino no, no, no. la relevancia sí, de organizaciones sepa. intermedias, por ejemplo los claro, sindicatos claro. las juntas de vecinos, las regiones en fin, cada uno tendrá tengo el número aquí ¿Ah, sí? sí lo encontré. El, el, el número de, de, teléfono, <risa> el número de teléfono entonces para saber más de la constituyente es el 600 204 0000. Repito, 600 204 000 000. Eso, Muy bien, 600 204 0000 000. o www Unaconstitucionparachile.cl La primera vez yo puse Constitución y me salió el, la ciudad. La <ríe> ah, la de, de Concepción. Claro. <ríe> ¡Claro! De Talca va la Costa. Claro, claro, claro, claro. por eso yo, que... Yo, yo creo que, a ver, esto en un principio entonces va a ser prácticamente un diálogo, una conversación entre, empezando por las personas en forma individual, grupal luego va a ser provincial luego ANSE regional, Exacto. y al final se va a tomar seguramente un acuerdo nacional, ¿cierto? Esa es su primera instancia. Esto es eh, toda la primera conversación respecto que se recogiendo, llama las bases recogiendo. para la constitución, uh -huh. que se recogerían a final de año. Eh, yo me imagino que se apuró ahora para que no se topara tanto con las elecciones, ¿no? Uh -huh. Porque estamos, hay que decirlo, sí, estamos en, acorto, en eh. año electoral, entonces sí. también eh, esto acorta un poquito lo, claro. los tiempos. Claro. Eh, de poder hacer estas cosas sin que nos llenemos de suspicacia eh, entonces eh, a fines de año esto constituye las bases para la nueva constitución y eh, de allí eh, ustedes saben que en el la, tendrá que elegirse un próximo parlamento que es el próximo año eh, que va a tener que definir el camino finalmente eh, para el la redacción, por así decir, de la Constitución. En una primera instancia. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Esto va a ser el Parlamento? ¿Va a ser una Asamblea Constituyente? ¿Va a ser una cosa mixta? ¿O se le va a preguntar a la ciudadanía mediante un plebiscito si quiere cualquiera de las anteriores? Eh, todas esas posibilidades están, pero eso eh, va a ser de aquí a, a, a fin del próximo año. Entonces, esto es... Muy relevante porque tiene que ver con que vayamos poniéndonos de acuerdo con las bases de lo que los otros van a tener que redactar. Pero una cosa es la redacción y otra cosa es el contenido, ¿no? De, y que eso es lo que eh, se estaría discutiendo en este momento. ¿Alguna consulta al respecto? ¿Estamos bien Eh, mira claro, yo, claro. no no está claro, sí, claro. No, no si esto claro, claro. es complejo no es cierto lo, eh, yo creo que eh, nadie lo tiene todavía totalmente claro lo ¿no es cierto y estamos toda la ciudadanía no es cierto tiene un grado claro eh. tiene un grado de desconfianza por lo tanto esto tiene que estudiarse mucho más todavía en todo caso en el facebook doctora soledad barría también está hasta el link para ir a la a la página de la guía Eh, y está también la audición que hicimos con Gloria Mayra, eh, que también ella habla de cómo, eh, cuál, cómo es el proceso, el proceso completo, porque yo aprendí mucho del día lunes con ella. Ah, qué bueno, <risa> qué bueno. No, es sí, interesante porque eh, institucionalmente, cada institución va a tener que ver lo suyo, al final y eso se va a tener que eh, seguramente llenar en una juguera y exprimir y sacarle lo mejor. Claro, así como a usted le interesa la, la parte sindical que yo creo que claro. es tan relevante, también claro. estuvimos hablando del tema de las mujeres, por ejemplo claro, con eh, Gloria Mayra como eh, sería importante para muchas mujeres que cualquiera sea el mecanismo haya una representación paritaria, por ejemplo igual que en sí. la sociedad sí. en la, eh, no es cierto en, en cada una de las distintas instancias, sí. o poner dentro de los temas, no solamente sí la importancia del sindicato, pero sí la importancia del cuidado de los otros como una tarea reconocida eh, por la sociedad claro. y no como una eh, un tema nada más que individual de las mujeres de este país, sino Bien. que como un tema social de Bien. cuidado que va a ser cada vez mayor no solamente con los niños, sino con los adultos mayores. Soledad tiene que ver tú tocaste es un tema muy muy muy eh, sinceramente muy importante, yo creo que estuve hace muy poco hablando a nivel de la CUT también este tema de, de las mujeres pero yo estaba viendo y estaba haciendo una observación ¿Y viene muy, esto muy de crítica, la exigencia muy, de los sindicatos muy, muy o no? Crítica, de las mujeres a eso voy, <risas> Muy crítica en el sentido de que eh, a mí me parece que está muy bien incluir a la mujer en todo aspecto en todas las instancias, me parece súper pero lo que yo estoy viendo que se está haciendo casi por decreto, es decir se está como obligando que la mujer tome una instancia y una posesión dentro de algunas instancias que está muy bien hacerlo al principio sí pero hay que crear conciencia de ello porque una cosa es hacerlo porque la ley me exige y otra cosa es hacerlo porque yo creo y lo acepto y es más, lo incluyo y lo, y lo hago formar parte el problema es que estamos esperando hace 2000 mil años que los hombres tomen conciencia entonces el que tiene el poder, si no hay una legislación que limite ese poder, no sé de poder eso es Entonces, por eso que necesitamos una constitución, para que eh, limite los poderes de unos, por ejemplo, del Estado o de la persona individual, eh, se producen determinadas limitantes para que podamos vivir en sociedad es. y también desde el punto de vista de la repartición, de los trabajos, de la pega entre hombres y mujeres, También desgraciadamente, si no hay una legislación que raye la cancha de otra manera, eso no se produce. Entonces, yo creo que hay que hacer conciencia, pero también necesitamos legislación. Pero por supuesto, totalmente de acuerdo. No, no, no, no he dicho que que eso eso no tiene que ser así. Pero hay que sí. hacer conciencia, como dices, Mario. Sí, porque si no, sí. eh Por lo menos en este país hay leyes que uno la evade. Y no queremos evadir ese tampoco. Echa la ley, echa el... ¿Cómo dicen? Echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa. Soledad, entremos de lleno al tema de que, que nos convoca. ¿Cuál es el tema? Es el tema? Es el tema? Hay una, hablemos de política, hablemos dice... De política, dice de política. El, uh, todo esto es política, todo pues. Es política. Todo lo que hemos hablado es política, ¿no? Sí. Eh, lo que se gesta dentro de la población este momento es de unas primarias eh, unas primarias abiertas. Espero que, que salgan adelante con esta, la tercera es la vencida. Dicen. <risa> Así que aquí en, aquí en la provincia se habla de dos personas, sí. eh, Soledad Barría y César Búnster. Así es. Eh, y ahí hay que saber un poco más respecto al tema, me gustaría saber hasta ahora, todo va a... Para ese lado va hacia la primaria, ¿cierto? Somos precandidato y tanto la voluntad de eh, el Partido Comunista representado por César Búster como el Partido Socialista representado por mí misma eh, van a la realización de primarias. Nos uh, yo creo que a, a todos nosotros nos gustaría que la ciudadanía de Puente Alto eh, pueda escoger, elegir su candidato en este caso, espero, <risa> o candidato esperamos, en el caso eh, de de César, eh, porque creo que sería un primer ejercicio democrático eh, importante. Yo creo que las mejoras de nuestra democracia tienen que ver con más participación de la gente. A veces a la gente no le gusta tanto porque le cuesta un poquito movilizarse, ir a votar. Eh, ay, tengo una estupenda noticia. ¿Puedo darla o no? Adelante. Es que en el IPS, uh -huh. en el aquí en Santo Domingo con Gandarillas, Correcto. se están realizando cambios del servicio electoral a cambio de domicilio, de domicilio. recuerden también, también que hoy día en Puente, es que eso es desde esta semana por claro. eso digo que es una es, es, muy es una buena, buena noticia. noticia muy buena claro, noticia porque se puede cambiar uno de, de domicilio para poder votar para poder votar pero además recuerden que en Puente Alto se abrieron tres circunscripciones ya, ya no es Puente Alto uno solo sino que son tres Puente altos que vamos a tener ya. uno que es el Puente Alto Centro otro que es Eh, Bajos de Mena y otro que es sótero del Río mm. entonces eh, la gente que vive cerca, más tirado para la Florida, y detrás del, del hospital o alrededor al va a tener, no, no es que vaya a ir al hospital, pero va a haber colegios más cercanos a su domicilio, donde puedan ir sí, a votar para facilitar. Perfecto. Recuerden que en Puente Alto fue, yo creo que la comuna, que más abstención hubo sí. en la última elección. Y uno de los grandes temas es el tema de la locomoción uh -huh. y de la lejanía o cercanía de los lugares de votación. Cuando a uno no le creen en otras comunas, cuando nos dice, oye, pero si venir de una punta a la otra a la gente de eh, que está eh, detrás del cementerio ¿no es cierto? Mm, en, claro, en claro, allá detrás de la Florida claro. ir a eh, la villa a Independencia, que queda aquí nomás claro, eh, es una distancia o si? sea, cuando mucho hay mucho poca tiempo. locomoción y todo claro. entonces, ahora van a haber tres circunscripciones que se llaman claro. una que se llama Sotero del Río otra que se llama eh, Puente Alto, ese, ese mismo centro ese cambio hay que hacerlo ya, ¿no cierto? Eh, Luego, ese cambio hay que hacerlo ya automáticamente se de acuerdo al domicilio la verdad es que no ocurre, yo entiendo que el CERVEL está no haciendo eso, algunos ¿no? cambios. Yo vivo, fíjate, en la Ustedes viven en el vi, para el lado de allá. Del sur, así y es. tengo que votar acá en, <ríe> el en el, Sargento Menadiera hacia cuerpo. abajo. Esa claro, es en la Villa Independencia. Digo, la verdad es que es súper problemático llevar a mi gente para allá, porque todos votamos Exacto, entonces ahora... Eso en el IPS, aquí, perfecto, en perfecto. Gandarilla, o sea, en uh, Santo Domingo, casi esquina de te, te Gandarilla. Te quiero hacer una consulta, mira. Con el ruto. Eh, bueno, primero que nada, no es cierto todos sabemos que tenés que ir a primaria, pero en el supuesto caso que tú ganes las primarias y que vayas como candidata a alcalde. Y esperemos, ¿no es cierto?, que seas al, que alcaldesa. ¿Qué va a pasar con una pregunta recurrente que hemos tenido en este programa, que es con los coleros? ¿verdad? Siempre cuando tenemos estos programas, ellos nos dicen, oye ustedes no han hablado de los loscoleros qué va a pasar con nosotros ¿Eh? bueno yo creo que, tú que que pasar yo creo que colero? no va a haber grandes cambios respecto a la situación actual en el fondo hay una eh, tolerancia en la medida que no haya Eh, molestias para los vecinos, muchas veces se ponen en, en los lugares adecuados, por ejemplo las plazas, hoy día hay aquí en, en Cordero no es cierto, hay una hay una feria, hay feria. Mm. y por supuesto hay coleros en las plazas y trabajan tranquilamente diría yo, eh, yo creo que no hay eh, grandes cambios que señalar ahora sí me parece que tenemos que buscar oh, eh, nuevos medidas de emprendimiento en Puente Alto, porque yo creo muchos coleros Eh, trabajan de coleros pero muchos trabajan porque no tienen otra posibilidad de ingreso no, por supuesto eh, por entonces supuesto. Eh, uno eh, ahí es donde tenemos que buscar eh, por ejemplo muchas mujeres eh, trabajan de colera porque les da cierta flexibilidad sí. eh, no es cierto hacen su regoccito mm. o tejen y después ofrecen sí. entonces yo creo que eh, uno es Comillas, no molestar a los coleros, pero otra cosa es que nos preocupemos de los temas de fondo pero, ¿y que, de están a, eh, porque... que están apareciendo, por ejemplo, ah. respecto a la capacitación de las mujeres. O sea, en este puente alto donde hay tanta gente que no termina la escuela, el colegio, eh, y que entonces no consigue trabajos mejores, porque dígame usted, ¿qué trabajo se consigue si no hemos terminado el liceo? Entonces, masivamente Tenemos que ser capaces de preocuparnos Del desarrollo de nuestra gente Entonces eso significa que termine la escuela eh, Tomar todas las Oportunidades hoy día, hay miles de cursos Que el Prodemo que la eh, Para manejar buce Pero para manejar la, la, el Transantiago Tiene pega a contratar, pero hay que hacer unos cursos son gratis, pero hay que tener la primera licencia, entonces hay oportunidades desde el municipio a que nos preocupemos para darle capacidades a nuestra gente porque está bien una cosa es respetar los espacios, pero otra cosa es que la gente pueda tener negocios de mejor calidad que lo que puede optar en una cola yo creo que por ahí nosotros tenemos claro. que buscar el desarrollo perfecto la seguridad es eh en, en Puente Alto, todo lo que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con de una parte la delincuencia y de otra parte también la falta de oportunidades. ¿Cómo podría encarar eh, una futura alcaldesa de llegado al, al municipio? ¿Cómo, teniendo en cuenta lo complejo que es eh, la, es la variante que es? Entonces... ¿Cómo podríamos hacer, como para poder controlarlo, teniendo en cuenta ya lo, lo visto hasta ahora, que también es una parte de drogadicción que existe en gran parte? De que tiempo. es súper doloroso. ¿eh? Yo en mi eh, recorridos Puente Altino eh, me duele tanto el, el uh, ir a los hogares donde el hijo está eh, con un problema de drogadicción. La, la hija, que es mamá a su vez de otros niños... Eh, y lo peor de todo, y creo que eso vamos a tener que preocuparnos fuertemente, es que muchos de ellos que tienen decisión de salir adelante, de repente no pillan, eh, no encuentran cupo, ¿no es cierto?, en, o están en la lista de espera en el COSAM ah. para iniciar los talleres o las posibilidades de rehabilitación. Yo creo que ahí hay un tema importante. Eh, también de desarrollo de nuestros chiquillos, chiquillas y no tan chiquillos que a veces eh, están y que para desesperación de todo y de ellos mismos muchas veces eh, porque una mamá me decía yo siempre ando muerte susto de que me terminan quitando mis hijos eh, porque no ha logrado rehabilitarse entonces bueno, ahí tenemos un gran tema que tiene que ver con la rehabilitación y las facilidades eh, para rehabilitar a los y las que eh, desgraciadamente han en, eh, encontraron en determinado momento que era un camino más corto no es cierto y que al final es mucho más doloroso y más largo eh, que cualquier otro camino en la vida, eh, que es el camino de la adicción y de las drogas. Un segundo tema eh, tiene que ver con la seguridad, eh, pero yo antes de a, abordar lo de la seguridad abordaría lo de la estigmatización. Mm. A mí eh, la campaña pasada me dolía mucho eh, cuando se hablaba del gueto de Puente Alto. Y yo me opuse siempre eh, a que se estigmatizara y se decía, no, el Puente Asalto. Eh, a ver, eso es mentira. Si uno cruza la población de Puente Alto por el número de asaltos, el número de, de, de, eh, de problemas de seguridad mayor, que se, se llevan, se cuentan no hay muchos más en Puente que en Alto ciudad, que en otras ciudades, hay supuesto. que relacionarlo con la cantidad de gente que claro, somos o sea, claro. si estamos hablando de la comuna más grande claro. claro, siempre va a salir primera porque tiene más gente no, no. entonces, bueno, yo creo que hay un tema de nosotros mismos colaborar, no estigmatizar, ese me parece que es un tema también tan importante como el tema de eh, la drogadicción, en segundo lugar Yo creo que hay que seguir avanzando en eh, medidas de control, eh, como eh, pueden ser las alarmas, pero pensando en las cosas siempre comunitarias, no en las cosas individuales. Eh, yo creo que todo lo que fomenta la comunidad es mucho más importante mm. que las medidas, eh, las medidas de... Claro, no podemos tener... Y no tiene sentido tener en la vida, ¿no es cierto?, un carabinero, un PDI claro, en cada casa, cada casa ni en cada puerta, no. eh, pero sí podemos hacer mejor comunidad y yo creo, bueno, las alarmas pueden colaborar siempre que sean comunitarias, insisto eh, que eso obliga también a tener una cierta asociación, hoy día se usan los whatsapp también entre los vecinos en fin, hay distintas medidas modernas de, eh, de poder fomentar ese autocuidado en comunidad pero yo creo que eh, probablemente lo más importante son los temas de desarrollo social son los temas de desarrollo comunitario es uh, que nos preocupemos en esta pasada sí. para adelante mm. no solamente en tener bonitas plazas, mm. sino que en tener animadores que le den vida a esas plazas que hagan salir a los adultos mayores a caminar, que hagan salir a los chiquillos a jugar, eh, que aprendan a ser eh, sociedad digamos, que aprendamos porque yo creo que en esto todos tenemos que no vanta con instalar, que es súper buena la, la cuestión de ejercicio, sino alguien que pueda guiar, mire señora, esto sí le conviene, esto no le conviene, chatemos, me entiende que haya una animación. Entonces yo de verdad creo fuertemente en eh, que podemos hacer un desarrollo social mucho más importante. Y eso es por eso es que a mí me gustaría llegar al municipio. Soledad, mira, eh, eh, te he escuchado eh, sobre cómo combatir ciertos eh, ciertas cuestiones de esta sociedad que es mundial el tema de la drogadicción es me gustaría ver un tema país un poco más duro eh, respecto a las drogas pero en Chile todavía no se ha visto eso como tema país, falta endurecer un poco ahí las leyes para esas personas porque siento siento que eh, lo que estamos hablando es como defendernos es decir Eh, nos estamos defendiendo de qué hacer con esas personas cuando el tema de fondo es qué hacemos para contrarrestar que eso ingrese. Tiene que haber... Un Esa plan, es la promoción. Tine, entonces, y ahí viene el, la tema, el tema social, social que usted exacto, está diciendo. A, a eso iba, y, y me gusta que hablemos de esos temas porque eso es como, está muy bien prevenir. Yo creo que si nosotros nos, nos tomamos el tiempo en ver en lo social cómo prevenimos, Entonces vamos a ver que lo o sea, de otro, hecho es lo más efectivo Exacto, sin duda, duda esa <risa> No cabe duda, duda. Sí, No cabe la duda, y ahí no duda tiene que es lo más efectivo Y ahí tiene que ver en la forma de vida de Chile también Es decir, cuando usted revisa En las poblaciones como Puente Alto Que hay jóvenes que se van a la dirección Muchas veces falta oportunidades Otra, de espacios Pero hay otras que son valores Es decir Aquí en este país, los niños de los dos años, la mujer tiene que dejarlo en algún lugar, en un albero. No es la mujer, perdón. Perdón, es, ya, es, es el matrimonio. Es porque parece que no tiene papá ese niño. Es el matrimonio, ¿cierto? Tienen que dejarlo. Perdona. ¿eh? Me parece, me parece, me parece bien, bien oportuno. Pero mira, lo dejamos ahí de los dos años. Y, y, y, Pero y, sabe y, que y, no es dejarlo Yo ahí no estoy de acuerdo uh -huh. eh, Yo creo que los niños eh, Y y más chicos también Desde los seis meses en adelante Pueden ir a las cunas, a jardines infantiles Donde es mejor para su desarrollo, Mario eh, sí, Lo que pasa permite, es que eh, se tiende parte. a pensar De que se dejan, como que se tiran No es así Ahí hay profesionales especializados y eh, cuidan de esos niños que los estimulan eh, que buscan la mejor manera o sea para un hijo mío eh, yo lo eh, yo quiero un jardín infantil una sala cuna me entienden no quiero dejarlo en la casa ni siquiera con mí porque va a eh. terminar voy a terminar neurótica Correcto. y yo prefiero trabajar digamos afuera y, y que mis hijos estén en un jardín infantil entonces no. eh, yo eh, yo creo que hay que eh, sacarse Primero la idea de que la, los niños son solo de las mujeres, porque porque sí. no lo son. Y segundo, sacarse este pensamiento que la sala cuna o el jardín es un lugar donde como que se abandona. como que se abandona el niño, como que la escuela fuera, eso te fija mm. que ya no es así. Uh -huh. Antiguamente, claro, los elegantes contrataban Eh, ¿Cómo se llamaban? Ya no me acuerdo ¿Cómo se llamaban? Unas institutrices Que contrataban en algunas casas Porque considerarían que, que Llevarlos a un colegio era como tirarlo Bueno, yo creo que hay que Luchar porque esto no es así Necesitamos y necesitamos más a las cunas en Puente Alto más jardines infantiles. Desgraciadamente este municipio no tomó una gran oportunidad que había que había ofrecido la presidenta Bachelet en este gobierno de hacer 30 jardines infantiles en Puente Alto porque el municipio no encontró los lugares, digamos, dónde hacerlo. Parece como que no hace necesaria se necesitan. Se necesitan espacios cuidados Eh, eh, atendidos por profesionales donde nuestros niños se desarrollen pero también necesitamos papás preocupados de lo mismo y donde eh, tengan oportunidades, por ejemplo, después cuando van a la escuela, lugares donde estar antes que lleguen los papás del, del trabajo necesitamos que los niños queden cuidados desde las 4 de la tarde hasta las 7 ¿no es cierto? hasta las 7 y Ajá. media que llega el papá o la mamá de la pega porque desgraciadamente hay una hora Santiago, la mayor parte las pegas y por eso que muchas veces tenemos Ay. coleras mujeres ¿no es cierto? porque no se quiere entonces necesitamos que como sociedad como mm. puente de alto nos preocupemos tú lo, ¿tú lo crees María eh, Soledad? que no solamente no es cierto lo que tú dices sino que hay una realidad física, Santiago tiene un 9.4 de cesantía santidad y eso es lo que motiva a la gente a trabajar en lo que venga y en lo que venga ¿no cierto la informalidad bueno por supuesto que en los tiempos en que aumenta la cesantía aumenta más claro. la cesantía de las mujeres claro. pero no y es sólo eso también claro. las mujeres se sienten por eh, y eso yo creo que hay que ser mujer para entenderlo se sienten muy presionadas muy tironeadas por este concepto como que uno abandona a los hijos y que no es así Eh, lo que pasa es que hay que buscar las maneras, los jardines la, y el municipio ahí puede hacer mucho, lo mismo en, hay algunos programas de 4 a 7, eh, pero no son suficientes, no son suficientes, yo digo, ¿por qué no abrimos las escuelas públicas? para ¿verdad? que todos atiendan a los niños después que terminan las clases a las 4 a las 5 de la tarde porque los papás no vuelven a las 5 de la tarde no vuelven sí. a las 4 de la tarde dije es, que es un problema de recursos también ah, pero porque hoy digo, día hay decir, bastante recursos es que, perdón es que, es pero no, hay bastante recurso hay eh, que bastante se usan en muchas escuelas sí. de lenguaje mucho hay que ver qué es lo sí. que se puede hacer sí, yo perdón. creo que la reforma educacional ha entregado muchos recursos Eh, y yo creo, y no veo por qué municipalidades pueden hacerlo como la granja, como Recoleta sí, y Recoleta nosotros Puente Alto no podemos hacerlo e incluso sábado y domingo la y por qué no podemos hacerlo en Puente Alto teatro y tantas cosas más. por ejemplo, para que funcionen las sedes sociales pero sí esos son recursos Correcto. de todos nosotros, que tienen que estar puestos a disposición para el crecimiento de nuestra de nuestra gente, Correcto. para el desarrollo de sus comunidades. Es para eso que son públicos, no para decir que son propias del Estado Correcto. o del municipio. ¿Cuál es tu concepto respecto a la salud en la provincia? Teniendo en cuenta todo lo que significa... En la comuna, que en la provincia es más... Bueno, por lo menos en la comuna, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, hasta ahora con la gran cantidad de gente que llega al otro del Río y que no tiene las condiciones, asimismo también otros consultorios que están prácticamente cobrados, especialmente en invierno. ¿Cómo podríamos descongestionar eso? Bueno, yo creo que eh, hay un tema que es que los uh, consultorios municipales funcionen lo mejor posible. Ahí hay un primer tema eh, súper importante en la medida... En salud, en la medida que los centros de atención primaria, que son de manejo municipal, funcionan mejor. O sea, si usted tiene 100 personas que se atienden, eh, va a enviar a una segunda opinión, por así decirlo, a un especialista en determinados casos. Esos casos pueden ir desde el 20%, que es un centro de salud que funciona mal, mal. a sí. un 5%, que sería uno que funciona bien. ¿Entiende? Entonces usted tiene un margen, esto no es solo un problema del Sotero del Río, sino que también es un problema de la misma comuna. Y yo creo que ahí hay un primer esfuerzo okay. que eh, tenemos que buscar reforzar. En segundo lugar, eh, yo creo que eh, tiene que ser una ayuda importante entre fines de este año Eh, y comienzo del próximo, la puesta en marcha del Centro Resolutivo de Salud, que es la primera, la parte ambulatoria del Hospital de Puente Alto. No sé si ustedes han pasado, pero está súper bonito. Eh, yo he tenido la suerte de poder visitarlo adentro. El que está ahí en el acceso sur, en sí, sí, sí. la calle Punta Arenas, ¿no es cierto?, sí. con uh, eh, Eiza Aguirre. Eh, eso va a ser un tremendo aporte a... La comuna y la provincia se llama hospital cordillera la primera parte es la parte ambulatoria que es la que la gente más necesita eh, porque son las especialidades esto que la gente tiene una eh, no es cierto una verdadera muralla china eh, porque no puede llegar al especialista ni al oculista ni a, en fin Pero no eh, hay ninguna posibilidad que se repite el caso que se repitió en la Florida, que en la Florida eh, lo pasó bastante mal, bastante ¿no es cierto?, mal. la gente y el, los mismos pacientes en un invierno, que se inundó, ver, que, y, y en otros hospitales, ver, como hay que faltaban inclusive los especialistas. Bueno, eso son los concesionados, ¿eh? este no el, es concesionado. No es concesionado no, este. no. Este no es concesionado Este es, se está construyendo en este momento La primera parte, que es la parte ambulatoria Que se llama, como quien dice todos los Como que fueran todos los policlínicos Así del es, sótero Correcto eh, Sin la parte de camas Ahora, lo que yo estoy peleando Es porque eso tenga urgencia A mí me parece que tiene que tener urgencia Si queremos que de verdad descongestione El sotero del río Y que sea una ayuda para nuestra gente De que, para, porque claro Tenemos los apu ¿No cierto los servicios de atención primaria de urgencia, hay uno acá en Alejandro el Río casi todos los casi centros todo lo centro tienen. Eh, tienen acá sí. en la comuna tienen, sí, sí. pero tienen un nivel para resolver que es relativamente menor, se está pero haciendo un entrada. esfuerzo del punto de vista de gobierno en eh, dotar de, por ejemplo, radiografía un poquito mejor capacidades a estos SAP, se van a poner dos aquí en la comuna eh, uno en eh, el Villaseca Yo otro entiendo que en, uh, en el Bernardo Leighton abajo en Bajos de Mena. Sin embargo, eso no es suficiente, porque una urgencia un poquito mayor, eh, usted tiene un accidente eh, que requiera más radiografías, que requiera más soporte, tiene uh -huh. que terminar yendo al Sotero del Río. Ah, y como ahí pasan No, ¿y cómo pasan? Los más graves primero los que no, no están bien en lugar. un hay o con un infarto, ¿no es cierto?, terminan esperando muchas horas sí, o sentados en una camilla porque no hay camas en el sotero del río. Entonces, eh, yo creo que es muy importante para esta comuna eh, que eh, logremos, eh, ya yo he estado en conversaciones, que logremos eh, que se instale eh, un servicio de urgencia, así como fue en el CRS de la Florida antes, ah, antes de la construcción del sí, hospital sí, sí. Había un, había un CRS y ese CRS tenía urgencia entonces tiene 4 o 5 camas de observación nada más que para poder hidratar a un claro. niño, qué sé yo si es necesario se deriva al sótero pero ya ingresa como de hospital Tratado, a hospital ya. por así decir, es distinto que si usted va solo, yo creo que eso sería un eh, va a ser ya en las especialidades, un Correcto. tremendo soporte que debiéramos tener de aquí a comienzo del próximo año Eh, y eh, ojalá con la urgencia funcional. Eh, y luego que venga la construcción definitiva de las camas, que eh, espero que eso eso se demore un poquito más, eh, porque esto debería estar listo luego. Correcto. Hay un clamor de la población que siempre ha estado planteado este alcalde, eh, es, que es el caso, por ejemplo, de los consejos abiertos, por un lado, que la gente quiere... Quiere enterarse cuáles son los acuerdos que, que se hacen y, y aparte de eso nos gustaría escuchar también su opinión Respecto a un tema que está latente Que es el alto maipo por la contaminación de las aguas Muy bien, el bueno, respecto a la participación Yo creo que es un gran temazo que tenemos Cualquiera de la nueva mayoría que eh, salga electo sí. No me cabe duda que ese va a ser un tema eh, fundamental Para mí por lo menos es un tema fundamental Eh, por supuesto que necesitamos, porque los resultados de los consejos Usted los puede conocer a través de las actas Pero no es lo mismo leer un acta que ver a sus concejales como están votando es Ni a su alcalde, ¿no? Eh, entonces yo creo que eh, la razón de que sean eh, sesiones públicas Yo creo que es fundamental Y es fundamental y tiene en vista de... Todos clamamos por transparencia. ¿Y qué cosa menos transparente que los consejos a puertas cerradas? Yo creo que esa cuestión no debe seguir siendo en nuestra comuna. Eso eh, me parece clarísimo. Correcto. Otro tema que tiene que ver con esto es que desde hace casi seis meses que no tenemos COSOC, mm. que es el Consejo de la Sociedad Civil, en noviembre se debió haber hecho una elección, se ha postergado dos veces. Dicen en la municipalidad que es porque no ha habido candidato. Si eso es así, yo creo que es una gran Renuncio de la municipalidad, porque su obligación es que efectivamente la gente participe Que fomente, que haga escuelas de líderes, que haga escuelas de participación Pero donde la participación no sea que a mí me comprometen, sino que me dan autonomía Para que yo efectivamente represente a mis asociados Yo creo que hay una, un tema de cómo entendemos la participación, el para qué de la participación Eh, y el funcionamiento del COSOC para mí es eh, muy muy importante desgraciadamente no se ha hecho la elección que debió haberse hecho fíjese que se está checando la cuenta pública para la cuenta pública es obligatorio que el COSOC se haya pronunciado y se está haciendo sin el pronunciamiento del COSOC porque no hay COSOC Consejo de la Sociedad es Civil grave. para los que más respecto escuchan respecto al Alto Maipo respecto al Alto Maipo es un tema complejo porque está en ejecución porque se está construyendo desde, por ahí, por el 2013, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y hay eh, gente que incluso está contratada, eh, sí. sin embargo, hay graves dudas. Eh, a mí me encantaría poder decir, no Alto Maipo, o sea, de hecho, yo soy del no Alto ma al Maipo, pero eh, uno responsablemente tiene que ver que eso se está ejecutando. Entonces, ¿cómo podemos o paralizar o minimizar eh, los daños porque yo creo que efectivamente, bueno, hay un estudio del colegio médico sí, reciente sí, que sí, sí. yo creo se que es muy importante eh, y que eh, vamos a tener <coughs> que ver cuáles son las medidas finales que se toman respecto a eso. Si fuera así, usted va a intervenir en caso de... Lo que pasa federal. es que la, las herramientas para intervenir del alcalde cuando no ya puede. están hechas las autorizaciones son es bastante complejo. menores. Mm entonces yo no quiero hacer expectativas de cosas okay. que después no puedo asumir pero sí uno puede tener un afán de liderazgo, de conducción, de seducción para que eh, esto o se paralice o se encauce o claramente pero que de ninguna manera se dañe a la ciudadanía yo okay. creo que eso, el problema es qué es lo que pasa con el agua futuro del, de todo Santiago ¿Cuánto de lo que pasó recientemente tiene que ver? O sea, esto de que se llenen la, eh, las piscinas, ¿no es cierto? Claro, a lo mejor no totalmente alto en Maipú, pero ¿por qué en Maipú no hubo problema de agua? Y Maipú es municipal. Sí. Y resulta que estas, que son teóricamente lo más eficiente, porque son las privadas, lo cual... No es así, terminamos todo sin agua, digamos, en tanto en Puente Alto, que tenemos aquí mismo el río, mismo como el río, el río, el río, <ríe> las sí. otras comunes. Entonces, eh, yo creo que hay un tema de poner en cuestión eh, estas privatizaciones, especialmente de temas tan sensibles como Correcto. el agua. Eh, yo no puedo comprometer una paralización de Alto Maipo, porque no entiendo que no está en el poder, he revisado un poco Correcto. el tema, no está en el poder de un municipio. Y no quiero a llegar a expectativas claro. Pero sí puedo ser un aliado En que busquemos todas las seguridades Para que nuestra población no tenga daño Bien, Soledad, por último En honor al tiempo, la verdad que hay mucho que hablar sí. muchísimo que hablar. Espero pero, que me siga invitando Por supuesto ¿eh? que sí, pero me gustaría hacerte una pregunta de Dígame, no ¿Qué, ¿Qué es lo que De llegar al municipio Usted no haría Que este alcalde está haciendo Es decir, ¿qué rectificaría Lo más inmediato ¿Qué eh, lo, lo más rápido, y qué es lo que no hay que hacer, que realmente este alcalde esté haciendo, y que usted va, de llegar al municipio, usted va a cambiar eso. Bueno, yo creo que uno de los temas relevantes es esto de la participación que estamos hablando. Participación ¿ah? ciudadana. La participación ciudadana. Yo eh, no trataría de manejar a los dirigentes, como se eh, se manejan de alguna manera muchos de ellos en, esta, en este gobierno local. Eh, me parece que los dirigentes tienen que representar efectivamente a sus asociados y eso es bueno porque limita el poder del alcalde sí, ¿no? o sea yo creo yo creo en los equilibrios en la democracia y creo que la ciudadanía tiene derecho a organizarse y a expresarse y a expresar puntos de vista a veces distintos pero eso es lo que da la riqueza no entonces yo lo que haría eh, sería eh, abrir la participación Eh, esto inmediatamente esto de los uh, eh, de, de los consejos abiertos no ojalá eh, de mostrados por streaming por, uh, por estos métodos modernos como a veces juan carlos aquí no, nos pone eh, que la ciudadanía toda pueda enterarse qué es lo que se está discutiendo eh, creo eh, que hay que estudiar también el funcionamiento de la municipalidad en lugares más cerca de la gente Eh, yo creo que es muy bueno Por se ejemplo, algo que se hace eh, Pero uno, eso se está haciendo Algunas reuniones, no estoy hablando de reuniones Estoy hablando del funcionamiento de la municipalidad Hoy día la municipalidad, por ejemplo Tiene un muy buena eh, Una muy buena cosa que yo creo Que hay que mantener, que es la atención nocturna Una vez al mes, el primer martes Atienden hasta las diez y media de la ay, noche ay. Para todos los que trabajan afuera Creo que eso está muy bien Pero creo que también hay que acercar La municipalidad a los lugares donde la gente vive eh, Necesitamos El centro cívico De Bajos de Mena eh, Potenciarlo con todas las oficinas Municipales, por así decir, allá Cosa que la gente que tiene que hacer Un registro social de hogares Ahí No es cierto No necesite venir al centro Puente Alto para, para poder hacer, hacer la gestión lo mismo en la zona cercana al Sotero Parecido a estas tres circunscripciones, por así decir Porque Puente Alto es demasiado grande Y tiene realidades muy diversas Entonces yo creo que lo primero es hacerse cargo De la participación y de la diversidad De realidades de nuestra comuna Eso haría, Eso haría. Lo vamos a invitar a un próximo programa Pero hay muchas cosas que hacer hay muchas, que, hay cosas y, que es, es, y le cuento que estoy mucho escuchando Lo que dice la ciudadanía me porque merece. uno que uno tenga un cierto pensamiento y otra cosa es lo que la ciudadanía le va aportando en cada visita, cada conversación, cada grupo eh, que uno asiste y eso es muy importante. La necesidad de información, por correcto, ejemplo, es correcto. un tema gravísimo aquí en, en uh, nuestra Soledad, comunidad. antes de, de, de las primarias nos gustaría, de verdad como programa, no sé si te puedo comprometer, una conversación frente a frente con César Búster, un aquí, gran amigo Soledad mío. También, Estupendo. para que la gente escuche nuestro programa que que queremos que la gente se entere cuáles son Yo las creo propuestas. que es importante llamar a la participación de la gente en estas primarias. Eh, a decirle que independientemente si sale César Búster o la Soledad Barría, nosotros nos vamos a apoyar posteriormente. Eso lo hemos conversado. No, pero no por alinearse, es por convicción. Es porque eh, pensamos que la comuna requiere un cambio, un cambio de mirada hacia lo social. Eh, y yo les pediría eh, la participación en esas primarias porque yo creo que de verdad eso es lo que puede ir mejorando nuestra democracia. Los necesitamos y las necesitamos a todas para ese cambio. Muchas gracias, Soledad, por venir. Muchas gracias, gracias a, a ti, muchísimas gracias. Gracias, gracias Rafael. Oye, eh, bueno, hasta la próxima semana y varios temas que no tratamos hoy día los vamos a tratar. Muchos la temas. Semana. Así que los invitamos a todos para este sábado 30 eh, a las 10 de la mañana en la Plaza Puente Alto, Día del Trabajador. Eh, lo necesitamos a todos ahí. ¿eh? Muchísimas Muy gracias, bien. como siempre. A conmemorar entonces. A triunfar, a conmemorar el Día del Trabajador. Gracias.